The curfew you grow line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets strolled by a string. buenas, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh? Una sermanina más, ¿eh? ¿Cómo estáis, estáis, eh, bueno, ¿Cómo estáis, en parte solo yo, estáis ¿eh? sintiendo de Cuca, estáis sintiendo de Cucaracha. sintiendo la radio del queso de un kilo, la radio libre más antigua de, de, de Asturias, de, de, de, del Reino de España, ¿eh? de muchos sitios. 31 años haciendo radio libre, pero eso es muy importante. ¿eh? Porque tiene el mismo mérito, o quizá más todavía, ¿Eh? El fecho de hacer radio libre hoy, los que empezaron hoy o la semana pasada, ¿eh? esos tienen todavía más mérito ¿eh? que los que llevamos 31 años. Los que llevamos 31 años ya lo tenemos todo fecho. ¿eh? Ya lo tenemos todo fecho. Ya, sí, vale, tenemos muchas cosas todavía que seguir haciendo, el mantenimiento de una emisora, pues bueno, tiene, ¿eh? tiene eso aquel. Pero la verdad que tenemos el, el camino ya, ya que Lo más complicado ya está. ¿Mm? Los que empiecen ahora, ¿eh? esos tienen mucho más mérito que nosotros todavía. ¿Mm? Arrancase en este siglo XXI a FATER RADIO LIBRE. Eso sí que tiene mérito, joder. Venga, Anímese todos. Me cago en la mar. Los que estéis sintiendo esto a través del 107.3 de la frecuencia modulada, Estoy. absolutamente seguro que no vais a entamar ningún proyecto de, ¿eh? de radio libre, hombre, iba a ser tontería, la verdad, porque bueno, pa eso estamos nosotros, ¿no? ¿Eh? Pasó, oye, si sois novios tenéis a la cuca ¿eh? que ya está ya está puesta y si cuadra que eso es decisión, pero y estáis en novio y por eso estáis en ciento vos pues tenéis ahí a Radio Crash, joder, estáis servidos, podéis hacer muchas cosas. ¿eh? Y luego aparte, bueno, pues hay de estas comunitarias por ahí, tanques y si radio ojo, tan que si radio nada, que bueno, ahora quieren quitar de, eh, de mentir, pero bueno, por lo que yo sé, siguen ahí, siguen ahí, ¿m? pues vamos todos, estamos todos esos y gracias a, a los que estamos destillados, estáis sintiendo radio libre, pero lo que más nos gustaría a los que estamos destillados, eh, Quiera poder sentir Radio Libre, fecha por otros, una Radio Libre nueva, Unos ¿eh? que vengan y que en vez de Radio Cucaracha sean, qué sé yo, Radio Formego, Radio Escaraballo, ¿qué más me da? ¿Mm? ¿Eh? pero estaría guapo, no estaba guapo que esto te, te, se extendiera No ¿Mm? estaba guapo que, qué coño, Radio Libre, a lo mejor una Tele Libre o la de mi madre ¿Mm? Qué sé yo, pero estaría guapo, eh, joder, anda que no estaba guapo Por cierto, que bueno, eh, lógicamente, si estás sintiendo radio cucaracha, la radio que son kilo sería por 107.3 la frecuencia moderada, o sea, ya lo mejor que eh, eh, nuestra emisión en internet en www.atravesa www.da.rea.de.yokuka.org, ¿no? eh, sea como se siendo jueves siendo las 10 de la noche, y siendo esto puto directo, jueves ¿eh? 20 de noviembre en puto directo. Pues entonces es lo que estás sintiendo, y anedonia. Estás sintiendo al anedónico miserable. Un anedónico miserable que viene esta noche a contar muchas cosas. ¿Qué, qué cosas? <ríe> no tengo ni puta idea Si queréis saberlo, ¿no va a quedar vosotros que sentir anedonia esta noche? ¿Ah? Bien, que seguro que no es joder Que vais a poder lo yo Mira, de mano, eh, de mano tengo yo ganas de, de empezar con un.. haciendo hoy una. no un, un, un habitual en este programa, eh. Pero bueno, ya sabéis que yo como tres hermanos digo, voy a hacer una cosa que no pues... es muy habitual en este programa, Lo ¿no? acabo faciéndose por mí mismo, a ver. Porque este programa, pues que queréis, lleva 7, 6. 7, siete, siete años de, de misión. Entonces, joder, pues si tengo que estar siete años haciendo los hermanos cosas nuevas, joder, pues tengo lo claro. No, pues fuego yo lo que lo que cuadra, fuego, ¿eh? cosas, cosas bellas, repito, repito temas, repito mogollón de temas, ¿eh? Tengo miedo de que de que si miras la lista de todos, de todos los programas RADOS, que, que tantos en en archivo.org, si queréis echaros un vistazo los doscientos y pico programas de Nezonia que están eh, grabados. Tengo miedo que, que hasta estáis algún título repetido. No me extrañaría, no me extrañaría porque oye, 230 programas. Oye, el 230 me parece, no el 230 programa que feo, tengo más. Lo que pasa es que llegué el 230 programa eh, que se pudo grabar. Porque bueno, ahora ya cruzo los dedos porque basta que diga esto para que vea pa que mal. Eh, ahora es raro que oye pues que pierdas la, la grabación que que no se grabe que yo que sé pero antes sobre todo al principio cuando estábamos hoy pues arrancando con esto de del internet de la informática de la posibilidad de, grava, de la grabación digital que ya no son grabaciones que son podcasts eh, acordáis que, que cuando yo esto grabo por internet yo un podcast una grabación una grabación ya era en antes cuando lo grababas en una cinta en formato punto tdk ¿eh? formato punto o lo que fuera pues entonces ya era una grabación pero ahora como como ya a través de un programa de internet la ¿eh? de mi madre pues ahora y un podcast bueno pues en 230 podcast ¿eh? en 230 programas porque ya os digo Que lo menos habrá, pues qué sé yo, una docena que nos grabaron, pues en vez de 230, pues igual van 242, qué sé yo, o 243, joder, que más da, eh? uno arriba con otro pagacho Hostia, es lo mismo, lo único que quiero decir es que hay alguno más. Bueno, pues que es normal que con 200 y pico eh, programas a, a las espaldas, y es normal que repita los temas. Coño, pues simplemente quería decir eso, tanto rollo para pa soltar una cosa tan sencilla. Bueno, pues que decía que voy a empezar de una manera ¿eh? que no lleve que no lleve en este programa. ¿eh? Pero muchas veces, casi todos los hermanos digo, ¿eh? voy a hacer una cosa que no lleve eso en este programa, que no sea habitual y es mentira, ¿eh? porque porque les más de las veces hago cosas habituales, ¿eh? pero pero pero digo que no son habituales. Bueno, pues no ya habitual, ¿eh? no ya habitual eh, celebrar una efeméride. en este programa que mira tú que tuve la suerte caro son muchos años ya eh, de que me fue tocando prácticamente todo ese efemérides así guays mira tocó un día eh, al cuarto me la, la noche de san valentín de los enamorados tocó me creo que también la noche de san Juan. Eh, la que más la que más ilusión me hizo aunque al final quedó nada eh, ya que me tocó hacer programa El, el día eh, 19 de aviento de no sí, el día diecinueve de aviento del año 2012. como supuestamente el, el 20 de aviento del 2012, eh, y era sí y era el 20 de diciembre bueno qué sé sí, yo toco me hacer eh, programa el el que hubiera sido el último programa de la cuca eh, si, si de ser verdad la profecía maya esa de que de que marchaba todo a tomopulsaq eh, de haber sido verdad ¿eh? de tener verdad y esa cosa esa profecía pues entonces es el último por el, el último el cabello programa de, de la cuca hubiera sido hubiera sido en pasa que bueno pues quedó quedó la cosa para prado y, y fue mentira que sé yo que más me, me pudo tocar por ahí creo que en villa también me tocó alguna vez lo que pasa que ya me hubo un vine. no me lo no, que yo en villa pasó muy bien por ahí como para pa venir Eh, una vez sí que tuve, pero me parece que ya faciando los capítulos prohibidos. Años antes los tiempos en los que yo hacía los capítulos prohibidos. Creo que me tocara, me tocara nochevieja Lo que pasa que con bueno, el programa yo era un poco más temprano y, y daba tiempo a hacer el programa y después a a, a a fartar con la familia. Me parece que me parece que ya era así Bueno, pero el caso ya que que me tocaron, que me tocaron muchos tocome también el, el día del trabajo. Eh, Por cierto, que hicimos un, fiz, una grabación con de tres programas que de aquella ayer hemos seguido. Eh, si no me equivoco, eh, el pistolero Maniago, eh, después iba yo, después iba Anedonia y a continuación mm -hmm. iban los capítulos prohibidos de Corintellado, en la que lo hacían en, entre José Antonio y, y Trulincio. Eh, eh, no sé qué más fechas así importantes pudo tocarme. Pues no o sé, sea, unas guantes. Seguro que se me ponga a pensar, eh, salme más, lo que pasa es que a ver, yo no vengo aquí a ponerme a pensar, eh. vengo otras cosas. Bueno, pues hoy eh, eh, ve 20 de payares. Eh. Eh, en castellano un 20 n, eh. y, y en Asturiano también, porque no creo que nadie diga 20 P <risa> para referirse al, al, al 20 de, de payares. Y el 20 de payares, pues bueno, yo una fecha en la que muere mucha gente. Eh. Todos los días muere mucha gente. lo que pasa que pues, por el tema que sea el, el yo si fuera famoso la verdad ¿eh? de ser famoso yo en, en cualquier ámbito eh de ser famoso en cualquier ámbito en en ámbito ser importante en un ámbito político de una ideología de otra eh, si fuera un noble ¿eh? estaría muy preocupado cuando fuera llegando el el evento de este mes porque bueno eh, por el motivo que sea ¿eh? yo no sé cuál día, El, el día 20 de, de payares muy reciente, ¿eh? muy reciente eh, de esto importante que después eh, hay que celebrar la, la fecha, que ay esta llega la fecha, que morrió no sé quién y morrió no sé cuál seguro que todos, más o menos todos, casi ¿no? todos los que los que estáis sintiendo ahora mismo anedonia, los que estáis sintiendo Radio Cuca, eh, sabréis que sabréis porque no dejen de dar la vara con el tema. Que, que el 20N y la fecha en la que murió Franco, ¿eh? Franco Francisco Franco Pomonde, uno que hay allá, bueno, lo menos, habrá que murió que murió en el 77 me parece, no, que va en el 75, o sea que bueno, 85 o 95. 2005, 2015, va por 40 años que, que morrió. Hoy el 39 aniversario de la muerte. Y sin embargo, sigue hablando de él, a todos los ¿eh? <ríe> Los de un yao, que, que, que pena que no untea. Los del de otro yao, que todo lo que hacen los que no ellos gusta. Y es franquista, y porque son franquistas. Y y como lo de más rato todo fascista. ¿eh? Oh, todos los gobiernos son los fascistas. Esto es tal que va, hombre, que va. No, no tiene que ver, no tiene que ver. De hecho Franco, yo creo que a ver el régimen que construyó esto yo no pena que no tengan hoy eh, amigos para debatir el tema, pero bueno yo cuido que, que no tenía nada de, de fascista. ¿eh? Eh, no sé si él alguna vez fue fascista, pero pero bueno está claro que, que eso que construyó eh, fascista no era, porque bueno. Un componente que yo considero clave del fascismo igual me equivoco Porque dicen, no, oh, pero es no es verdad, eso es lo fachada Y luego, bueno, no sé eh, Igual y que todos esos que se dijeron fascistas eh, No correspondían con el, eh, con el verdadero ideario, ideario fascista original O igual que el ideario fascista original eh, Ya estaba en su momento redactado de manera que fuera un engaño y Bueno, qué sé yo, no sé Eh, seguro que otro analista ¿eh? Eh, eh, otro historiador analítico y de, la de mi madre y capaz de, de explicaros mejor todo esto yo ya sabéis que nada más aquí datos fidedignos ningún <risa> datos fidedignos opiniones nada más yo digo lo que me lo que me parece Y bueno, pues yo como digo, lo que me parece, digo que este paisano de fascista poco tenía Y el régimen que construyó, pues fascista poco Pero con contó, ¿eh? resulta que los fascistas celebran este día como el día en el, el que morrió el, el Francisco Franco ese. ¿eh? Aunque yo cuido que más que celebran los fascistas, celebran los franquistas ¿eh? Porque yo cuido que los, los fascistas deberá, de verdad ¿Eh? Lo que celebrarán este día, en todo caso, y la muerte de José Antonio el Primo de Rivera ¿eh? Eh, Porque si, a ver, eso del fascismo original, eh, si anticapitalista y tal Pues para mi idea que, bueno, pues que sí que estaba lo mejor los gritos del, del Primo de, de la Rivera, este ¿eh, ¿Eh? los escritos del primo de la ribera ya lo mayor no son cabeza no sé si hasta qué punto sí o hasta qué punto no eh, igual si sí que estaban esas ideas del fascismo original que yo que yo vos digo que yo vos digo y bueno pues aparte de, de esos dos ¿eh? pues también murió hoy una una una noble ¿eh? una una persona muy noble ¿eh? que ya era la, la duquesa de alba Una cayetana esa, morré por la mañana y, y yo, incluso, que no me veo la tele, ¿eh? Eh, enteré en directo. Llego para para calzar la familia, oye, ¿sabías que murió la duquesa Digo, no, como para no saberlo, de ti Me cago en la mar. Oye, yo cortaron la... cortar la programación que estaba dando en la emisora de radio que estaba sintiendo, ¿eh? cortaron para comentarlo, meca, que acaba de morrer la, la mujer este y tal. Y yo digo, bueno, anda, pues que muere, a ver, a mí, la verdad... pues poco le importa claro eh, ya lo de siempre estamos totalmente mediatizados o tal opinión pública mediatizada por nunca mejor dicho por los medios eh, está mediatizada por los medios entonces pues bueno dice a la dice a la la la misma Bueno, tenía muchos perros, pero yo era buena persona. Digo sí, hombre, y era buena persona. Eh, lo que te contaban por ahí, pero también pregunta ellos a los a los jornaleros que que taben nosotros latifundios a ver si yo era si yo era tan buena. Había chiste, ya sabes que, que en, en internet tarda un poco en hacer una chancia con con el tema que sea, ¿eh? Y, y ya, ya estaba circulando cuando yo marché de casa. mira que ya hay unas cuantas horas que marché de casa. Ya estaba circulando un, un chiste que decía: el, el corazón de la duquesa de Alba para de latifundir. Está <risas> guapo, ¿entendéis? Lo pillasteis, ¿Eh? El latir, latifundir, ¿eh? claro, sí, sí, si lo pilláis, seguro. ¿Mm? Pues bueno, que lo he dicho, que murió una cantidad de peña tremenda Muere el, el Franco este, muere el Primo de la Ribera ¿eh? Mu Muere la, la Duquesa de Alba Y bueno, mmm, hay gente, ya veis, más seria menos seria Yo, el, al, el, el Primo de la Ribera, pues bueno, dentro de lo que cabe Es una, una persona seria ¿eh? El, el, el Francisco Franco ese pues, no me parece nada serio, me un manguán que tuve ahí Y, y ya está, ta, tampoco hizo ninguna cosa interesante Bueno, aparte de, de fastidiar, tengo entendido, yo, yo no sé, yo, yo ya nací, ya morría, así paisano Pero bueno, tengo entendido que, eh, que fastidió bastante a, a la gente que, que vivamente se mandaba ¿eh? Y, y bueno la duquesa de Alba, pues también eso joder jodió bastante a, a la gente que, que trabajó para ella por lo visto ¿eh? luego, aparte vivió bien así de puta madre es mucho mayor de lo de lo que seguramente voy a voy a vivir yo nunca y y luego aparte pues bueno murió un 20n otra otra persona que que para mí sí que sí que ye, Sí que es importante, sí que es seria. Yo non soy, la verdad, nada de tener iconos. No soy nada de tener ídolos. No soy nada de idolatrar a la gente. Y de hecho, estoy personaje, pues tampoco lle que lo idolatre. En absoluto, la verdad. Yo, a ver, no yo tampoco una decisión que diga yo venga, tomo yo la decisión de no tener ídolos. Y, y es de verdad que soy incapaz de a mí preguntas me queña el tu ídolo mencionamos unos ídolos y pff, la verdad no sé hay mucha gente que tiene de ídolo a un, un músico ¿eh? o un intérprete de música un actor también pueden hay muchos que lo tienen de, de ídolo eh, no en mi caso no en mi caso porque in, incluso eh, yo que sé por grupos de música me gustan mucho De la más manera que me gusten mucho, digo, bueno, pero no eh, los que faen esa música, esa música tan guapa, no necesariamente son gente que me interese, que se yo me guste mucho ilegales, por ejemplo, ¿eh? ilegales molenme, la de Dios, y es que voy a idolatrar al, al Jorge Martínez, no, pues no le idolatro, ¿eh? tienen cosas que me gusten tien, y, y tengo cosas que no. ¿eh? Eh, yo que sé, gustenme mucho desorden público, idolatro y, y a los desorden público, pues no, tío, gustenme y, y yo que sé, incluso en las yetres, vese que, que piensen en buena medida como, como pienso yo, o por lo menos que piensa el que el que que las yetres, no sé, los demás lo que piensen, eh, yo cuando tuve la oportunidad de conocerlos y de, de entrevistar para esta radio a la gente de desorden público, de los dos fundadores uno pues parecióme una gran persona y el otro un mongol oye qué sé yo cada un tienen... bueno pues lo, a lo que digo a que yo no tengo ídolos también otra cosa que la, que la gente eh, idolatra allí bueno pues de normal cada tipo de ideología política tienen también los os ídolos, ¿eh? Eh, los os personajes a veces históricos, a veces vivos que bueno pues que de alguna manera son idolatrados, eh, la gente eh, que comparte esa ideología pues porta iconografía, chapes, pins ¿eh? que, que bueno pues que que, que que retraten al ídolo en cuestión, ¿eh? bueno pues la gente nazi a veces lleva el focico de Hitler ¿Eh? Eh, la gente comunista pues pueden llevar el focico de, de Stalin o de o de, o de Hitler ¿eh? qué sé yo, pues, pues mira, más, más reciente todavía y más incluso contemporáneo, incluso de Anguño. Eh, la gente está ilusionadísima con, con, con esos que pueden, que dicen que pueden. Y bueno, pues están muchos especialmente ilusionados con la figura. Del, del, del que dice que más puede ¿eh? el que puede todo bueno, pues mira, vale yo digamos que no soy así, de fecho eh, mira, yo soy movimiento de, de los que pueden mm, si hay una cosa que bueno, a ver, yo digamos que no lo comparto bueno, ya lo conté aquí 40.000 veces, pero ya vos decís antes que me repito uy, joder que decía que yo si no lo si no lo comparto que básicamente porque yo no soy demócrata entonces, bueno, pues alguien que quiera, pues, como darles cosas desde la democracia, usando las posibilidades. Estos tan encantados diciendo, hay que usar las posibilidades que el sistema, y mentira, el sistema no da ninguna posibilidad. Pero bueno, oye, pues ellos creen así, a mí me parece muy bien. Pero bueno, una de las cosas que, aparte del fecho, de que, bueno, pues ya de base, digamos, que no concuella conmigo, porque no... No, no, no creo que sea posible hacer nada a través de, de la democracia. Una de las cosas que me escaparon en el momento y era el, la veneración al, al ídolo, ¿m? al líder, al, al gran timonel. Cada vez más, cada vez más, pero bueno, cada vez más también van van surdiendo entre ellos mismos eh, voces que ya, eh, que ya no les gusta el bueno pues eso, la, la gran cota de poder y de idolatría que está que está gamando así. Ese líder. Pero bueno, traemos a otra cosa. Ese ¿eh? si de momento todavía no murió. Yo de él estaba, cuando llega el 20 de Payares del año que viene y sucesivos, yo tendría cuidado, ¿eh? <ríe> por si acaso. Ese día ayunaba, por pues, si me da algo envenenado y no sale a la calle, por pues, si me pilla un coche. ¿Entendéisme lo que quiero decir? ¿No? Que bueno, que por si acaso casi, que, ¿eh? que, que va más, que va más también tener cuidado de ¿eh? Un vente de payares, porque está ganando mucha fama, ¿eh? Y eh, la gente que agarra fama en el terreno político muere en un vente un de un de payares, ¿eh? Bueno, pues que vos decía, sigo diciendo esto, que. Yo sabéis de sobra que bueno, más o menos los que los que sigáis en Edonia sabéis de sobra de la cual de la mi ideología política. Y es verdad que yo iba a tener lo difícil para idolatrar a a dar a alguien dentro de de una ideología política ajena a la mía, más que no porque cuido que la mi ideología política y más mía. Entonces, como mucho puedo idolatrar a mí y con la baja autoestima que tengo para mi idea que que a mí no me no idolatro ni ni de coña. y no me idolatro y es verdad pero bueno eh, sí que en sin idolatrar tampoco a otros eh, sí que soy consciente de que hay una serie de, de personas por ahí eh, bueno pues que no les idolatro pero que hasta cierto punto sí reconozco que ellos tengo cierta cierta admiración o más que cierta admiración porque yo me entero estoy diciendo ahora, estoy usando ahora ese término admirar admiración y, y, y, y parece que no yo verdad que no los no los admiro tampoco eh, digamos que me despierten interés ¿eh? que me despierten mucho interés pueden despertarme también interés pues personas que personajes que no tienen nada que ver con la con la miedo a la sí, o que tienen que ver la de lejos eh, por ejemplo ¿eh? yo creo pues pues a mí despierta mucho interés yo creo que el personaje histórico que más interés me despierta y es Hitler ¿Eh? Veis, y, y Hitler en principio no tiene mucho que ver conmigo en algunas cosas sí ¿eh? pero en, en, otros, en otros no ¿eh? en, otros, en otros para nada eh, yo como sabéis que básicamente lo que la, la aberración más grande que puedo imaginar y es que una voluntad pretenda eh, eh, piense se, se crea a sí mismo ¿eh? quién para poder decidir acerca de otra voluntad pues bueno pues una persona que que fue que, que decidió sobre todo un país y, y y que tenía intención de decidir sobre un continente y el mayor sobre sobre una especie entera pues hombre la verdad llegamos que difícilmente voy a voy a idolatrarlo no idolatraría más bien a personas que que son de este de este de esta otra cuerda ¿eh? personas que que que cuiden también, que la gente que, que les voluntáis tenían que ser sagrías y demás. Eh, o gente que a lo mejor no llegó a este pensamiento, nunca formuló este pensamiento de esta manera, pero que yo cuido que, bueno, que, pues que hicieron cosas que más o menos, pues puedo considerar que, que también feches o, o que son admirables. Eh, bueno, sea como sea, eh, hoy fae 78 años, ¿Eh? También un, un vento de payares, el vento de payares muy rato todo el mundo. Hoy hay 78 años. 78, sí, te digo lo bien, creo que sí. Bueno, y si no, pues... A que yo no me doy datos fíjitos dignos, coñe, que si queréis que lo miréis en otro sitio. Mira que no tendréis sitios para mirar on, en la fecha exacta en la que morrió este este paisano. Bueno, pues este paisano y era Buenaventura de Ruti. ¿eh? Tiene muchas cosas que, que me gusten, hay muchas cosas que me gusten de él y hay cosas que, que no me gusten, pero bueno, pues como río esta fecha, pues bueno, por una vez que Canedonia cuadra con una efeméride, y mentira, ya pues dije que cuadra muchas veces, pues voy a dedicar un voy a dedicar un cantar ¿eh? a, a Bonaventura do Ruti, ¿eh? que ya os digo que, bueno, pues... puede concuellar la mitología con una persona que, que digamos que comandó una división militar bueno pues puede ser difícil pero bueno pues puede concuellar la mitología con uno que, que echaron de de la Unión General de Trabajadores por ser demasiado radical y eso siendo la Unión General de Trabajadores de principio de principios del siglo XX bueno pues seguro que sí ¿Mm? ...hay cosas que sí y, y cosas que no, como tantos... ...pero bueno, pues... vais a sentir un cantar... ...ya sé que yo muy pronto para sentir un cantar... ...pero yo un cantar muy curtio... ...es una canción de lo que hacía... ...uno que se llamaba Durruti... ...y dice... ...por allí viene Durruti con una carta en la mano... ...donde pone la miseria de este pueblo soberano... ...por allí viene Durruti con un libro en el morral... ...donde apunta a los millones... ...que ha robado el capital... ...por allí viene Durruti con catorce compañeros... ...y le dice a los patronos lo que quieren los obreros... ...por allí viene Durruti con un pliego de papel... ...a decirle a los soldados... ...que se salgan del cuartel... ...por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero... Saludando a todo el mundo campesino y jornalero Por allí viene Durruti con las tablas de la ley Pa' que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey Y esa es la canción Ya no quedan naranjeros, quien defenderá las Ramblas, Ascaso y Durruti muertos. Compañeros milicianos, ya no quedan naranjeros. Pistoleros, tan duros como el metal, con el que fraguan los sueños, con el que fraguan los sueños, con el que fraguan los sueños, en trincheras de sangre y lágrimas, vencidos. hombre sin patria la última hora del último día el último hombre la última bala el último hombre la última bala el último hombre la última bala quien defenderá las ramblas haz caso y tu último es Dos compañeros milicianos, ya no quedan naranjeros ¿Quién defenderá las Ramblas? Ascaso y duro muertos Dos compañeros milicianos, ya no quedan naranjeros radio cuca sigues sintiendo anedonia sigues sintiendo al anedónico miserable. enedónico y más miserable que nunca o por lo menos tan enedónico y tan miserable como siempre a lo mejor sencillamente porque el enedónico miserable no puede hacer lo que quiere O a lo mejor porque como no sabe lo que quiere nada nunca lo satisface. La insatisfacción, la insatisfacción permanente y general. Esto de insatisfacción que lle una cosa tan tan habitual en esta sociedad no está tan No sé si podemos hablar del mismo estado permanente de insatisfacción ¿eh? porque el estado permanente de insatisfacción del anedónico miserable ¿eh? vamos, el mío ¿eh? que soy yo muy aficionado a, a hablar de mí mismo en tercera persona ¿eh? y bueno me puesto poco <risa> tampoco hay por qué eh, que el mismo estado de insatisfacción permanente posiblemente de lo que viene y de... de, de, de ¿Eh? de estar obligado ¿eh? a vivir dentro de una sociedad, dentro de un mundo que yo considero esquizofrénico, ¿eh? y tener al mismo tiempo que estar adaptado a él, ¿eh? y al mismo tiempo saber perfectamente que, que no debiera, que no debiera, porque esto no me gusta. Y eso sí es esquizofrénico, joder. Si yo pienso que no debiera seguir las normas del mundo, que debería hacer y transgrediles y no seguirles y así no por lo menos deverso 40 y así no lo mejor nuniera esquizofrénico como mundo mira hoy hoy precisamente bueno pues hubiera una cosa que que escribiera un amigo mío Eh, bueno, pues, eh, el mi amigo, eh, bueno, con de sobra, el mi amigo el trovador, joder, que os pues, digo muchas veces que, bueno, pues que yo un artista de, de la palabra, ¿eh? y que escribe muy bien, ¿eh? escribe y fala muy bien, y, eh, bueno, tiene la capacidad para usar, tiene la capacidad de usar bien las palabras, cosa que, que, no todo el mundo tiene, cosa que poca gente de verdad en realidad tiene, eh, Taríben, sencillamente, sería bondo con que la mayoría de la gente fuera quien a, a usarles las palabras eh, sencillamente para comunicar ¿eh? y, y que supiera comunicar mmm, con la voz ¿eh? eso ya sería la de Dios, bueno, ya sería increíble si la gente en general fuera quien a, a comunicar por escrito <risa> ¡hostia! pero bueno, oye, pues conocer el, el sistema de, de código escrito, pues, pues ya es complicado, ya es complicado mucha gente por ahí que, que, que no entiende lo entiende ni para Dios lo que escribe, ¿eh? en fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pasa que no entiende sin para Dios lo que escribe y, y a muchos cuesta entenderlos cuando, cuando falen también, Oye, bueno, por fortuna, eh, en el mío círculo de amistades, eh, la, la más de la gente, pues, fala muy bien y también escribe, escribe muy bien. Eh, lo que ocurre que este rapaz, bueno, pues, la verdad que... failo especial especialmente bien eh, bueno pues por ejemplo las cosas que escribe mmm, oye pues eh, suelen ser muy muy explicativas y muy concisas y bueno pues a mí me gusta la, la manera en la que tal Bueno la cuestión es que hoy estaba en un debate escrito a través de ¿eh? a través de, de esto que llaman le, las redes sociales, como si fuera algo nuevo, la red social, el concepto de red social y, de toda la vida, lo que pasa es que hoy con ya todo el mundo piensa que es el Facebook, que es el Twitter, que es estas cosas. Y, y, y bueno, pues estaba eh, falando ahí de del tema del consumismo, del desarrollismo, del decrecimiento, de una serie de cosas. Y, bueno, pues yo oficié una, una pequeña aportación ¿eh? de lo que de lo que yo pensaba, que yo, básicamente, a ver, lo que falaba es más que nada, ya si yo era posible hoy apostar por, por el desarrollismo, o si necesariamente había que apostar por, por el decrecimiento. Bueno, yo ya sabéis que, básicamente, bueno, pues soy decrecentista de esos, ¿eh? que no sabía ni, ni, ni conocía el concepto, porque estaba ahí poco tiempo, pero bueno, sí, pues... Eh, y ahí lo vi de qué iba Y vi que digo, bueno, esto bien ser Más o menos lo que hago yo, ¿no? De la manera en la que yo intento, intento vivir O ¿eh? intento comportarme En, en, muchas, en muchas situaciones y, y, y bueno, pues la cuestión Ya que estaba hablando De que si sí, de que si no Y, y que si era sobre todo Una, una opción política Defender hoy, hoy en día El tema del, del decrecimiento eh, En contra de o contra el desarrollismo bueno, pues yo lo, la verdad que lo que aporté ¿eh? una cosa totalmente inútil porque no tenía mucho que ver con la discusión en, en cuestión, pero bueno yo, yo soy así como soy y, y aporté eso y, y yo lo que aporté que, bueno, pues eso del, del consumismo que en mi opinión que es una cosa que está tan increíblemente ¿eh? insertada asentada una sociedad actual que difícilmente pues bueno una opción política cualquiera una ideología que que pretenda gestionar lo existente puede puede pues si cuestionarse ese tema el tema del desarrollismo económico el tema de crecer y crecer y crecer a costa de lo lo que sea puede hablar a lo mejor de crecimiento moderado, de crecimiento sostenible, eso que te hago la tan de modo, el crecimiento sostenible. Eh, no, yo no sé personalmente cómo se consuman esas dos cosas, pero bueno, oye. Eh, pues eh, yo tampoco soy ningún experto sesudo, pues de algún teórico sesudo tendrá que tendrá que explicármelo, ¿no? De algún día seguro que me lo explique y quedo yo para allá y digo, joder, vaya porque si es posible el crecimiento sostenible. Hostia, claro que sí. creces con una mano, sostienes con la otra, y esto va todo volado, ¿ves? y va, va, va, va todo adelante Bueno, pues no lo, no lo sé, posiblemente sí, porque ya pues digo que yo ¿eh? simplemente me dedico a reflexionar, ni siquiera llevo llevo cosas y después reflexiono, yo reflexiono sin más. ¿eh? Yo, yo pongo en el pico un monte, fejo la, la postura esta del loto, ¿eh? y pienso, y, y, y luego vengo los jueves de noche aquí y lo suelto, ¿eh? Lo menos es, esas cosas son un feo. Por cierto, que estoy viendo en antes de seguir, estoy viendo que tengo gente en el chat. Coño, está Fuku. Joder, qué guay. Eh, fuku hacía un montón que no venía. Buenas noches, Fuku. ¿eh? Eh, y está es Howard. No sé quién llevo es Howard, pero bueno, buenas noches también Wes Howard. Porque yo hoy. ¿Eh? hoy no me llamo en el chat, ya sabéis que yo en el chat no me llamo Nedónico Miserable, porque no me deja llamarme Nedónico Miserable ¿eh? y todos ponme un nombre <coughs> Jodería, ya tengo la tos hoy el chat decidió que me llamo Wes Gracelín ¿eh? bueno, pues yo soy el Hues Gracelín digo lo más que nada por estos otros dos que están aquí el, el, el Fuku y el Wes Hogwarts, ¿eh? Que, que sepan que el, el vos gracelín que soy yo que si quieren decirme algo, de oye gracelín ¿sabías que tal? que no sé qué pues, la pueden dirigirme a mí eh, pueden dirigirme a mí como gracelín ¿eh? yo soy gracelín esta noche soy gracelín ¿vale? ¿Eh? ¿entendido? Venga, pues pues eso, que lo sepáis vale eh, bueno, que eso, que buenas noches buenas noches a los dos coño, ¿eh? ¿sentisteis el chum chum? ti que suena agora cuando cuando cuando me manden un mensaje en chat bueno mira eso va a estar prestoso porque si no vais a saber ah no espera iba a decir yo vais a vais a saber cómo de movido tal chat pero mira no yo mentía porque acabo de dar aquí un botonín que que que dice disable sounds entonces le das este botonín y ahora ya no suena buenas noches Fuku que me dice aquí que muy buenas buenas noches Fuku encantado de que de que estés aquí y, y muy contento de que de que pudieres de que pudieres esta noche ¿m? sumate y eh, bueno pues que estaba hablando yo de, de eso que yo personalmente cuido que es imposible que, que tendré una opción política que busque ¿eh? Eh, por ejemplo esos esos los que falábamos en antes esos que dicen que pueden yo creo que esos que dicen que pueden y es imposible que defiendan una una postura decrecentista ¿eh? porque esos que dicen que pueden eh, aspiren a, a gestionar lo que hay ¿eh? Eh, y claro si si aspires a, a gestionar todo lo que hay eh, yo creo que bueno pues que ya tienes que empezar a utilizar una estrategia que te permita llegar a, a gestionar todo lo que hay Yo creo que si te postules, decía hoy, hoy ese tema. Yo creo que si te postules en contra del, del consumismo, eh, la mayoría de la gente, y de no te va a entender, porque digamos que hay un concepto tan increíblemente metido ya en, en el coco de toda la gente que son absolutamente incapaces de, de pensar que, que puede existir de otra manera. Me vale cada vez Según van pasando los años Cada vez hay más gente Que, que busca maneras alternativas de, de vivir Y que intenta Intento o intentamos voy a, Asumamos que yo soy ya Un, eh, un, un, un, un aprendiz nada más De este tema Y hay gente que lo fue mucho mejor que yo ¿eh? Soy un advenedizo nada más Pero bueno eh, eh, Un advenedizo Que intenta consumir menos Y que, y que ve que es posible eh, Consumir menos Pero bueno Está tan increíblemente metido en el, en el subconsciente colectivo Que dirían otros, no, el que dice subconsciente el colectivo ni qué Está metido en una, una, una manera de, de pensar de la gente En los esquemas de, ¿eh? de pensamiento que tienen Que están mediatizados, por supuesto, por los medios de comunicación Por la educación, por, ¿eh? por, por los que manden ¿eh? Está mediatizados para ellos pues y, y imposible pensar imposible, de otra manera. Entonces, pues, pues una fuerza política que aspira a, a, a gobernar, a, a gestionar lo existente. ¿Eh? Pues entonces es, pues tiene que ser consciente de que oye, si digo esta burrada, tan gorda, ¿eh? pues igual y es excesivamente gorda y igual provoca una disonancia cognitiva. ¿eh? Ese concepto que a mí me gusta tanto, que ya eh, otras veces falle de ello, ya sabéis, eh, el separarse, eh, el expresar una, una idea, intentar entender una idea que está tan separada de lo que tú y es, que y es absolutamente incapaz de integrarla. ¿eh? Eh, digamos que ya como si, si quieres meter un, un cuadrado pues por un triángulo, ¿eh? Y son del mismo tamaño, pues ni pa' Dios, ni pa' Dios. Primero hay que hacer el trabajo de, ¿eh? de ir rompiendo a lo mayor el triángulo o, o de ir llabrándolo de manera que llegamos ¿eh? que, fuera como abondo como para que el cuadrado pase, pues primero hay que hacer eso, porque de golpe ya es absolutamente posible. Entonces, bueno, pues... lo he dicho, y imposible. Eh, y y, y lo imposible pues por eso, porque, porque la gente tiene metido una cabeza eh, pues que ya es necesario crecer, que ya es necesario crecer. Seguro que, que, que cualquiera que, eh, que que te ha sentido ahora mismo la radio, pues no le suena raro eso de, de que digan, bueno pues todos queremos ir a mayor, ¿eh? y que digas tú, bueno pues no, ¿por qué? Porque todos creen, vamos a querer Dira Mayor, a lo mejor lo que nos interesa es quedarnos donde, donde estamos. Porque Dira Mayor, además, lo que significa para la... Eh, tú si sientes Dira Mayor a un paisano en el bar, o si sientes hay que Dira Mayor a uno de la familia, o si sientes hay que dir a que Dira Mayor en general, eh, a lo que se refieren con Dira Mayor, ¿no? ye, a ser más feliz, eh, a estar más a gusto contigo mismo... Eh, a estar más satisfecho con la tu vida, no, refiérnese a tener más y mayor ¿eh? Eh, por ejemplo eso de, de que de, bueno hombre, yo cuando compré este piso pues este piso estaba muy bien, pero yo que ahora tengo que comprar otro porque yo que sé, pues porque no tiene calefacción, no, no tiene ascensor y, y tengo que tener a mayor, y, y es curioso porque la gente con el rollo ese idea de ir a mayor, pues meterse en unos pufos increíbles. O yo qué sé, pues yo compré este coche, pero ahora que tengo más perros, tengo que ir a mayor y tener un coche mayor. Qué curioso, eh, qué curioso. Y luego está ta, también, ta, también ese otro dicho tan tal, de tan usado que yo lo decir para atrás. Nah, este iba para atrás. Antes tenía un, un coche y ahora tiene una moto, por decir algo. Va pa, fue para atrás. Bueno, pues a lo mejor, bueno, no sé, o bueno, ya no digamos cuando dicen, ah, este, este tenía, trabajaba no sé qué, y ahora, vaya mierda, ahora trabaja de, de, de qué sé yo, de, barriendo, sirviendo copes por ahí, pues fue para atrás. Bueno, y si resulta que uno más feliz, ¿eh? y está más contento y más satisfecho, haciendo un, un labor. de esos que supuestamente dicen ellos que allí de para atrás, fue para atrás, fue para adelante. Y, y, y si uno vivía en un buen piso, en una ciudad, y decidió que iba a ir para la casa de, qué sé yo, de, de, del tío Huelo, que tenía una casa en monte y que la deja usar, y van va para allá y se dedica a plantar patates y. y ellos puerros y demás, fue para atrás, no sé. Y si el mayor allí en esa casa resulta que no tiene calefacción, ni en el piso de la ciudad al tenerlo, fue para atrás. Aunque ese ya más más feliz y está más contento sacándole esos patates de la, eh, de la tierra, y, y cuando fue frío poniéndose un par de en arriba en vez de prender la calefacción, fue para atrás. Y y, y, curioso, eh, y curioso, pero bueno, no sé... ¿Eh? Ya os digo, son ideas que están muy metidas en, en la gente La mayoría de la gente no eh, no tienen intención de, de ser feliz o de estar más contento tiene intención de, de tener más, de, de crecer ¿eh? de, de ser quien a consumir más Las cosas, San Juan, mira, prácticamente todo lo que hace prácticamente todo el mundo Va destinado a consumir más ¿Qué, en qué consiste en qué consiste la vida de las personas en dormir, trabajar y, y bueno supuestamente el ocio el trabajar que ocupa un tercio de la vida, bueno dormir, vamos a dejarlo dormir y a dormir, un je... <risa> no lle nada y dormir un tercio de la vida, el otro tercio trabajar, ¿eh? porque trabaja la gente, la gente que trabaja para poder cubrir las necesidades. Hombre, hay los que sí, por supuesto que sí, que trabajen para pa tener abondo con lo que poder cubrirles sus necesidades. ¿eh? Pero hay gente que podría, mmm, yo qué sé, pues ganar muchas menos perres de las que gane con, con el trabajo X o trabajar muchas menos horas, ¿eh? y así no ganar menos y tener más tiempo para hacer otras cosas. Y, y que con eso tendría perros o bondes para cubrirles sus necesidades. Claro, estamos hablando de las necesidades reales, claro, ¿no? Si ya nos metemos en las creades, y diferente porque las creades son, son absolutamente infinitas, ¿eh? son infinitas. Si si tienes, vas a querer tener más y más y más y más, y si se cubre esta necesidad, pues va a surgir otra enseguida. Porque ya además en lo, que, en lo que se basa el, el desarrollismo, el crecimiento, ¿cómo...? cómo ¿Cómo debemos a, a vivir en crecimiento? Eh, si la gente tuviera un, un allende de necesidades y fuera capaz de llegar a ella, ya aquí, aquí se acabó. ¿eh? Entonces, bueno, pues diríamos que tendríamos crecimiento, nada más, hasta llegar ahí. Pero, pero entonces acabaría ahí el crecimiento. No, claro, la cosa consiste en que llegues ahí. Y entonces haya una nueva frontera a la que ¿eh? a la que dir. ...que como cuando subes una montaña... ...que ya lo que hay detrás de una montaña... ...pues, hombre, quitando de alguna excepción... ...la mayoría de las veces... ...detrás de una montaña, lo que hay es... ...otra montaña, ¿eh? Bueno, pues subes una montaña... ...y coño, pues surge la siguiente... ...pues hay que ir a subir esa... ...esa otra montaña, ¿eh? ...y cuando subes esa otra montaña, hay otra más... ...pues hay que subirla también... ¿eh? ...y eso, pues... La, ...la gente de... ...yo que sé, tiene un coche... Eh, pues aspira a tener un coche más grande, pero cuando consigue tener ese coche más grande, posiblemente no tarde en aspirar eh, a tener otro todavía mejor. ¿Mm? La gente tiene un, un piso, pero claro, ese piso igual no tiene, yo que sé, ascensor, pues entonces tiene que conseguir tener un piso con ascensor, pero cuando lo tenga, posiblemente querrá que, que además tenga parqueo o que además tengan. calefacción y, y tendrá que conseguirlo necesariamente y, y tendrá que tener una tele de de plasma de ahora ¿no? y ni valdrá con una tele que tenga culo y entonces necesitará conseguir eso pero cuando consiga esa necesidad más grande o necesitará un home cinema o qué sé yo o igual estoy hablando de cosas que ya están pasadas de moda o sea, a ver, igual ya eso del home cinema ya no se lleva, ¿eh? y otra cosa más porque yo como soy de esos que, que, que decrecen ¿eh? cada vez igual tengo un poquillo menos o oh, a lo mejor no tanto como tener menos sino mm, tener menos ganes de tener más no sé si me si me si me explico eh, yo igual soy de esos mm, que no sienten satisfacción bueno que coño soy en nedónico como voy a sentir satisfacción pero bueno que igual soy de esos que, que no sienten eh, especial especial satisfacción por tener por tener más ¿eh? Eh, que el hecho de tener algo mayor supuestamente mayor porque bueno eh, lo que lleve mayor o peor lleve lo que lo que te dicen también de fuera que lleve mayor o, o peor ¿eh? no lo sé no lo sé eh, yo tengo complicado la verdad yo tengo complicado porque también es verdad que los que decidimos eh, bueno pues pues evitar hasta cierto punto ese si, si consumismo, esa forma de ser, estamos también un poco machinados, somos unos inadaptados sociales, ¿no? ¿Eh? Los que no queremos trabajar, ¿eh? por ejemplo, los que no queremos trabajar, aunque bueno, pues hay incoherentes como yo, que yo no quiero trabajar, pero voy y trabajo, ¿eh? y encima <coughs> siente este mal porque hay gente que, que sí quiere trabajar y que sí necesita trabajar, Muchas veces no lleva a cubrir las necesidades creadas, y a cubrir las necesidades inmediatas y necesitanlo. <coughs> y uno que no quiere, pues tiene y, y esos otros que lo quieren y lo necesitan, pues igual no lo tienen. ¿eh? No lo sé, no lo sé. no sé Pero no se asume, no se asume que no quieras trabajar, que no quieras ¿eh? ganar más. Eh, no se asume que, que, que se te ofrecen un trabajo mejor. ¿eh? ¿Eh? Mejor porque, bueno, pues vas a crecer profesionalmente. Vas a ganar más perres, ¿eh? Pues que no te fajas ninguna ilusión y que prefieras refugiarlo porque no veas no, no ningún beneficio en, ¿eh? en ese, eso que llaman crecer profesionalmente. ¿eh? En ganar más perres, no veas beneficio en, en ganar más perres, ¿eh? ofrecen subítele en el trabajo y, y consiste la demás lo que ve y yo, anda que guay vas a trabajar más tiempo vas a ganar más perres bueno pues yo a lo mayor lo que veo y es que pues tener menos tiempo para hacer otras cosas que me gusten más ¿eh? qué curioso mira por ejemplo <coughs> yo si sí trabajo muchas horas ¿eh? Digamos que es, es, pues, cuando digo trabajo, Te refiriéndome a un empleo, asalariado, por cuenta, por cuenta llena, claro, ¿eh? No me refiero a trabajo como sencillamente, bueno, pues gasto de, de energía, ¿no? Estoy refiriéndome a eso. Eh, pues, pues imagináis, ¿eh? Imaginae vos que, que yo posiblemente, si, si, si trabajo más horas, bueno, pues lo que me, lo que me va a pasar, y que bueno, pues pues que no voy a poder seguramente pues hacer eh, tantas cosas que, que tanto me gusten ¿eh? como por ejemplo que sé yo eh, no, voy a, no voy a poder eh, pues, pues ir a la huerta ¿eh? no voy a poder ir a la huerta y no voy a poder plantar patates ni, ni nayos ni, ni cosas pelestiro estilo Entonces, claro, la gente normal y bien pensante me dirá, bueno, pero para qué quieres, eh? para qué quieres? Es embate un bate en la huerta, plantando esas cosas, si vas a tener perres abondes pa' comprarles. Pero, hay amigo, aquí entramos en una contradicción del consumismo. Es que eh, llegues a un punto en que, bueno, pues entiendes que, aparte de, bueno, de, del placer, eh, Se siente, pues, eh, o que siento yo, no tiene por qué sentirlo todo el mundo, eh, trabajando la tierra, eh, viendo nacer y, y crecer las cosas. Eso es para mí una cosa muy, muy importante, eh, muy importante que me, que me satisface. Bueno, mi día, pero luego más está una cosa: que llegue eh, por muchas perras que tengas, ¿eh? y aquí me anda la nariz, esto, voy a, eh, esto vos, al amigo de, de la puela, ¿eh? el. El de la puela ese que va, que siente siempre anardonia, como sienta esto va, va solo, Porque lo que voy a decir ahora, y es un, tiene mucho que ver con una discusión que siempre tenemos de, ¿eh? de si perres, y si perres no. Eh, amigo de, de la puela, eh, que yo voy a seguir diciendo que es mejor tener perros que no tenerles, ¿eh? eso quede claro. Pero inda si no, lo que también digo, oye, que no va a ser posible. Mm. utilizarles, utilizarles les perres eh, para ver cómo lo explicaría yo. Eh, no voy a poder conseguir lo que consigo yo, por ejemplo, trabajando en la huerta no puedo conseguirlo con perres. Eh, no voy a poder encontrar un sitio donde donde comprar unas patates eh, que sean como como los que cultivo yo. Y otros pueden decir, sí, pues, Eh, atiendes de, de productos ecológicos y demás igual, igual los que te hais de trabajar la tierra y te has de trabajar además de esta manera que digo yo, eh, eh, en plan biológico, en plan no sé cómo llamarlo, puro <risa> bueno vais a entenderme, vais entendiendo perfectamente, eh, por muchas perras que yo tenga, esos perros no van a poder comprar unos huevos Eh, que sean iguales que los de los pites a los que yo voy a ver y, y a los que yo he hecho eh, llaves y, y puñados de maíz no van, a ser, no van a ser iguales y absolutamente imposible por mucho que trabaje mucho que crezca profesionalmente y muchas perras que me paguen el fecho de, de no poder ir al gallinero no me lo va no me lo va a pagar ninguna eh, vengo unas perras. verdad, de verdad, oye, pues el consumismo no no puede, no puede sustituir esas cosas. Casi nadie iba a comprender esto, Casi nadie va a comprender esto porque el consumismo está muy metido, está muy metido en los esquemas de lo todo, ¿eh? No hay bala más de la gente, no hay posible hacer prácticamente nada que no tenga que ver con el ...con el consumismo... ...yo que sé, pues que tienes... ...bueno, pues que simplemente te gusta... hacer un deporte... ¿eh? ...pero la mayoría de la gente... ...piensa que para poder hacer ese deporte... ...necesita comprar todo el kit... ¿eh? ...el uniforme para hacer ese deporte... ...yo que sé, a mí me más la de Dios... andar en bicicleta... ...yo una puta vida tuve un... ...un... un ...como se llama, un mayor de esos... ...no sé... culotes sí la verdad que tuve de alguno pero bueno pues porque cuadró que me que me los dieron y de alguna vez los sucede y bueno pues bien retrases un un poquitín el, la sensación esta del de, de negro que te rompe el culo que perdona y eso oye un, una una coña que tengo con los amigos los senegaleses de las cumbres que y, eh, el el, el brujos senegales que cuando llegues a la altura de una cumbre con la bicicleta te hipnotiza te, te mientras estás en te, te da por el culo y después despiertes sin acordarte de nada y solo sabes que te duele el culo, ¿eh? eso ya y tal. Y bueno, pues sí, es verdad, un, un culote de esos, pues a lo mejor, ¿eh? pues sí, te, te relaja un poco, te retrasa sí, ese dolor de culo, pero bueno, hay gente que, que ya es incapaz de, de, de salir en bicicleta, si no lleva todo el equipo, si no lleva el mayor el culote, el, el casco, el... el No sé, no sé, yo de verdad que, que no, no entiendo. O gente que no llegue quién a salir a correr, porque te dicen... Es que no tengo no, no tengo playeros de running. Digo, madre de Dios, pero cómo... cómo? A ver, yo, yo si tengo que salir a correr por ahí, pues cómo se ven ve alpargates. Joder. Bueno, yo a mí no me gusta correr, yo no... Hay muchos años con no un corro, pero bueno. ¿qué sé yo, o al monte... ir al monte, yo reconozco que soy de los pejos que lleva botes de monte, puede ir al monte pero hay mucha gente que, que no lleva botes de monte y va al monte igual, y no pasa nada eso es lo más curioso, que no pasa nada ¿eh? que no es necesario ese sí mismo pero bueno, mira, decían una película una película que creo que lleva los, de los años 80 eh, Rollerball se llamaba era una que deba de un futuro distópico en el que triunfaba un, un deporte bastante sangriento y, y macabro y cruel, que consistía en bueno, pues mover una... No me acuerdo muy bien, porque hay muchos años de, de, de que vi esa, esa película, pero la cosa consistía en... en hacer... En, en como era la cosa, fazer, como por una pista de atletismo, ...circulaban unas motos y una gente con una pelota... ...y bueno, tenían que ir patinando... ...bueno, no sé cómo era la cosa... ...bueno, ya igual... ...el caso ya que había un momento en el que dos... ...de los... ...bueno, mandamases, digamos... ...de una empresa... ...estaban pensando en, en crear un deporte nuevo... ...pero la historia era crear un deporte nuevo... ...pero si... ...si hacía falta... Eh, ...comprar cosas para... ...oye, ahora que estoy pensando, no sé si era en esa película... Y era En el libro y en, en un mundo feliz Bueno, y igual, de fuera ¿Qué más da? Joder, lo que cuenta allí la idea Hostia, no donde la dicieren ni donde no lo disieren. La cuestión es que decían ellos A ver, pues vamos a crear un deporte nuevo Porque así vamos a poder crear eh, Todo lo que todo lo que se necesita Todo el kit que se necesita Porque ¿qué sentido tendría crear un deporte nuevo? Si no crees la necesidad de, eh, de equiparse para poder practicarlo Bueno, pues, pues una cosa así ¿na? Una cosa así ¿na? Eh, la gente pues tiene tiene metido una cabeza que necesita consumir para hacer las cosas aunque sea sencillamente para eh, para hacer deporte tienen que consumir para para hacer para hacer deporte eh, bueno y ya no digamos ¿eh? lo raro lo extraño que llega poder quedar con alguien eh, sin consumir quedar con alguien quiero decir pues con un amigo ¿eh? con una persona pues, con la que, que te apetezca atar, con la que eh, quieras, quieras charrar un pedazo, ¿eh? mismamente pues alguien que hay tiempo que no ves y que te apetece verte para poner todo el día, aquello es prácticamente imposible hacerlo sin consumir. ¿eh? Porque la gente, ¿eh? cuando dice, oh, ya tenemos que vernos y tal, cuánto tiempo y tal, a ver qué día quedamos para tomar un café. Pero ¿por qué hay que.? tomar un café ¿eh? yo he dicho lo ya muchas veces pero eh, si bien aprecio muchísimo el, el, los amigos con los que quedo para tomar un café ¿eh? no por el café porque tengo ganas de ¿eh? de quezar con los con los amigos hay que reconocer que ellos que tengo un aprecio especial a esos amigos con los que puedo quedar en sin falta de tener que tomar nada ¿eh? Esos amigos con los que puedo quedar para dar un paseo, ¿eh? para ir a dar un, un paseo en bicicleta, o, o caminando, o pasear por la ciudad, sentarse en un banco, ¿eh? una cosa que parece que yo, ay lo pierdo el mundo, sentarse en un banco, pues, pues yo tengo que estar consciente, sencillamente, para sentarnos en un banco, ¿eh? y estar ahí sentado charrando, igual que estar ahí sentado en, en otro sitio, por embargo también conozco gente ¿sí? con la que quedo y, y, y que si, si no busquen rápidamente un sitio, un bar, una cafetería así de ría donde poder meterse, tan están a gusto ¿sí? que bueno, a mí da igual porque a mí lo que me interesa es estar con la persona y si la persona para estar a gusto necesita meterse en un bar pues bueno, me tomen un bar, no tengo problema pero, pero aprecio especialmente a, a esas personas con las que ¿sí? con los que puedo quedar en sin falta de, de tomar nada, ¿eh? sin falta de, de consumir. ¿eh? Porque todavía si pudieras ir a un sitio y qué sé yo, pues... ¿eh? No, qué coño, debe decir, si pudiera ir a un sitio y consumir algo que, que no fuera aberrante, porque, bueno, pues tomes un café y, y dante azúcar refinado. Yo, por ejemplo, mira pues eso, y hay una cosa que... ...que refugio y... ...bueno, que coño, que igual que no esa es la cuestión... ...que la cuestión, y, y que... ...que no me gusta a mí... ...todo ese tema, hostia... ...venga, sentí un cantar... ...¿si ¿Sí quieres sonar? ...a ver, oh, ¿suenas o son suenes ...suena, sí que suena... ...por allí viene Durruti... ...con una carta en la mano...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 Carroces y dinero Todo el mundo les aguda Campesino y Bueno pues nada, aquí seguimos un ratín más todavía en Radio Cuca, en la radio del Queso de un Kilo, en el 107.3 de la frecuencia modulada y en el www.radiocuca.org. Que a qué bien la coña esta de lo del Queso de un Kilo, porque digo yo que la radio era la radio del Queso de un Kilo Pues porque eh, hay muchos años y ahora bueno, pues ya no me preocupo tanto por ese, por ese tema. Pero hay años, al córdoba que decís la página web de Radio Cuca a través de, de, de del micro y estoy a la peña no llega aquí a entender que, que tienen esos siete yetres. R A D I O Radio Cuca la, la Q y la K. A Peña no, oye, escribía c u -C a c u -C a con, con K, -A, bueno, bueno, tremendo lo que es para tiene. entonces se lo más miro de la radio es el queso de un kilo, joder, la Q de queso es la que de kilo nomás. ¿eh? Bueno, ves que, que puse ahora un, un cantarín, ¿eh? que... Que, que tenía que ver también con el paisano este que que murió ahí a los 78 años que lo mataron ¿eh? no se sabe quién lo mató eh, la versión oficial y que una bala perdía una bala perdía que pasaba por allí por el frente de, de, de donde ya de también de frente en madrid no sé ya estaba él el, el hombre estaba en aragón ¿eh? llamaron para ir por pa madrid y a madrid eso que supuestamente ya no es y ¿Eh? y hacía de, debiera hacer lo que la subconciencia estaba pero no, en este caso en este caso hizo lo que mandaron, ¿eh? curioso, curioso, y, y eran unas orquestas muy curiosas de aquella ¿eh? igual yo por eso tampoco lo idolatro porque eh, porque al fin y al cabo, pues bueno, no compartía la, la ideología que tengo yo ¿eh? Eh, bueno, siempre digo que que hay tantos anarquismos como anarquistas, ¿eh? y, si, y si hay varios anarquistas que comparten las mis mismas ideas, pues no sé, ¿eh? yo si les comparten al 100% sospecharía, ¿eh? sospecharía de que dos voluntades sean capaces de, ¿eh? de, de pensar exactamente igual, de tener exactamente las les, les mismas ideas, ¿eh? no sé. pues que pues si segundo cantar un poco más así, más carro más tal, eh, más que nada por, por bueno, pues por la, la vergüenza propia que siento de, de poner un, un tema de, de lo que yo eh. Eh, que joder, hay que reconocer que ya era mucho más guapo que este vamos a ver, eh, el tema este de lo que ellos sobre los anarquistas pues ya es muy, va, emociona casi te escapó uno a la Yeremina, lo que pasa que bueno pues ese rapaz y un impresentable <risa> bueno, que no lo conozco personalmente no ¿eh? penséis es que eh, si no... no tengo yo el gusto ni el desgusto de conocerlo, pero bueno, pues un poco impresentable pues pues sí hombre, me pasa a mí que lle porque eh eso, uno que fa cantarino sobre los anarquistas, luego dice que hay que votar al PSOE, lo que bueno es que se llama a ver si me entendéis. O, o que sal con una eh con una foto un martillo y una, una camiseta que, que vi lo de algún día por la tele, pues bueno, en fin, que no, eh, que no llegue, que no exactamente de lo que digamos una persona 40, no pasa nada porque yo también soy en 40, pero bueno, a mí seguro que no me do la traide, Hostia, tendrías su gracia, que la gente do la traza la duele Qué qué ¿llevarían camisetas variencamixetes, la no <risas> oye, eso estaría bien ¿eh? una camiseta de la de no sé qué que a poner la camiseta porque bueno, ¿eh? las camisetas todavía no tienen voz ¿eh? que yo lo que podía ponerse de la de una imagen jodida porque ¿eh? no hay ninguna imagen en que se asocie al anedónico miserable en que se <coughs> asocie tampoco a a anedonia, ¿eh? anedonia no tiene imagen, hay otros programas que tienen el zoólogo y tal, anedonia no tiene nada de todo eso, anedonia, todas esas cosas y sobre ni, anedonia ¿eh? va a ser consigo mesma, con la más, hostia, este día bueno eh, no sé qué te vaya contando, bueno pero tampoco voy a contar mucho más eh, nada rapacinos que, que esta semana bueno pues el el programa fue fue curtido eh, fue curtio Estuvo bien, eh, bien, porque falé de unas cuantas cosas que yo que tenía yo ganas, no unos cuantas, no, en realidad falé de un par de ellos pero bueno, oye, un par de ellos que, que tenía yo yo ganas de contarles, ¿eh? Eh, además, joder, no vine a no la semana pasada y con ganas, no vine porque no me dio la gana, ¿eh? no vayas a pensar que porque tenía de alguna cosa importante que hacer, que no, no, no vine porque no me dio la gana, pero bueno, igual, joder, ¿Eh? Además, que coño, que tengo que darte explicaciones. No vine porque no me apetece venir y ya está. No tengo yo que presentar justificantes ni, ni hostias en vinagre. Anda, voy a poneros, apetece a mí poner, poner otro cantar. Manda manda narices. Sí, manda narices. Manda narices porque este no, no un que tenga nada que ver con, con ninguna de las cosas que estoy hablando. Oye, nada ¿no más que me apetece sentirlo. Y oye. Yo creo que si una persona tiene un programa de radio, ¿eh? lo menos que puedo hacer es ¿eh? aprovecharlo para. Uno para hablar de lo que de lo que da la gana, ¿eh? Claro que sí, pues ahí yo para lo que uso yo en no, Edonia, no, básicamente, para venir aquí y hablar de lo que de lo que me da la gana. Pero bueno, también, joder, también para aprovecharse ¿eh? para sentir la musiquina que, que yo no la gana. Que aunque yo ya sabéis, yo soy, estoy, bueno, refuego bastante lo que llega la radio musical. Porque oye, pues pienso que lo que me gusta a mí, los cantares que me gustan a mí, no necesariamente tienen por qué gustar a los demás. Pero también y es verdad que, que este programa es mío. ¿eh? O sea, que, que no dejaré de, de poner la, la música que, que a mí me, me dé la gana. ¿eh? Y, y si quiero poner pues, un cantar y sin venir a cuánto, pues póngolo, porque me, me apetece a mí. ¿Vale? Dito que, bueno, pues sí que tiene un poco que ver ¿eh? con, con las cosas que falé hoy. Eh, no tanto con, con todos los temas, al, al rodio de, del, del anarquista este que, que mataron ahí 78 años, la bala perdía, el, el gobierno de la república, los expresos de Stalin, no sé. ¿eh? Yo de los que menos y yo de los fascistas, ¿verdad? Sí, sí, de eso sospecho muy poco. De de, de los del bando nacional no un sospecho nada. Bueno sí sospecho poco, pero yo de los que menos sospecho sospecho más de, de del otro bando, de los de los supuestos amigos y aliados. ¿eh? Además bueno lo del fue un poco antes de, de, de lo de Barcelona, cuando los comunistas, bueno, mal llamados comunistas, porque los a los que masacraron y torturaron también ya eran comunistas, lo que pasa es que comunistas no estalinistas, ¿eh? aquella gente del Partido Obrero, Unificación Marxista. Estoy aquí <risa> esparriéndome en un montón de temas de historia y debiera, debiera darme vergüenza, porque estoy estoy diciendo esto en la radio en la, en la que eh, en la que se emite Anábasis, ese gran programa de historia que se que eh, eh, y es serio y, y, y da datos da datos fidedignos no como yo que eh, no par de dar datos de mentira y, y sin ningún tipo de fiabilidad porque lo que digo yo podéis cogerlo con pinces y tiene ya, ya pueden ser pinces curiosos porque si no cae vos como lo tendáis tal caemos caemos tranquilamente porque si digo a veces unos burras tan grandes que, que los pinces tienen que ser ¿eh? realmente realmente importantes oye pero en serio si queréis enteros datos fidedignos joder en esta misma emisora ¿eh? o en el archivo.org en el mismo sitio que meto yo los, los programas de Neudonia Buscáis, buscáis los, los podcasts ¿eh? de, de, de Anábasis. Anábasis sí que da datos, datos fidedignos y, y muy, muy interesantes al rodeo de, de, de sucesos históricos que tienen que ver con, con esta lucha de, de, los, de los oprimidos, de los de abajo Resisto más decir de la clase obrera, porque no necesariamente... ¿eh? aunque muchos aunque muchos se llenen la boca con con ese término de la clase obrera yo por un me más hablar de yo que sé de los desposeídos aunque aunque a lo mejor los desposeídos también poseen cosas y eh, vamos a decir los de los de abajo ¿no? los, los primeros venga oye por cierto que yo te iba a poner un cantar. no sé qué voy a ponerlo ¿no? vale sentirlo A ver si, a ver si vos presta. A mí me prestaba mucho. De ¡Nos tentar. estáis obligando a sentir cada vez más odio! <Susurra>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 Perdemos el ojo por ojo de aquel pelotazo que nos dieron en la mano y que defendíamos el puesto de trabajo que nunca tuvimos que jamás nos dieron Pues sí, yo creo que jamás toda la gente que, que siente este programa ¿eh? Y seguramente que la mayoría de la gente que siente Radio Cuca Que siente cualquier radio libre de los que están sonando por ahí De los que estamos resistiendo Seguramente son, sois o sois ¿eh? Gente, personas que, que te sintiendo cada vez ¿eh? más odio que están vos a sentir cada vez más odio. Yo personalmente ya eh, mira que, <coughs> que yo soy, bueno, pues me considero a mí mismo una persona de, pues, no sé, de, de buenas intenciones. ¿eh? Creo que sí, que, es, que, que soy de buenas intenciones y, eh, y tiendo a pensar bien de la gente, a... A, a, a, bueno, incluso a, a dar posibilidades a, Joder, que no, todavía no, hoy <ríe> Perdón Que eso, que, que, que tiendo a, a pensar que, que todo puede ir mejor Y ya no ¿Mm? Esta gente son tan increíblemente despreciables Que están que obligándome a, a sentir cada vez más odio y seguro que a vosotros también están vos a sentir cada vez más odio No obstante, pues bueno, siempre nos quedará esto, ¿vale? Siempre nos quedará de Cuca. un saludo muy grande a todos los que estuvisteis ahí Un saludo muy grande a Fuku, un saludo muy grande al West Howard que no me dejó nada Un saludo muy grande a toda la gente que siente esto Otra vez del 107.3 de la frecuencia modulada el saludo a toda la gente que lo sientan diferido Y finalmente un saludo a todos siempre que tú descargas del archivo.org y ya sabéis lo que yo quiero por vosotros, que llegue que subes, que vienes aquí que tengáis cuidado y que no os cojan, ¿vale? Venga, hasta la semana que viene, Eres un aquí a la vida que todo lo que te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 En memoria. Hay averiguar la verdadera historia. Cuanto más arriba y más atrás